El, mundo, el mejor no hablar de más cantarle al pueblo de pena o felicidad Dicen que la vida es corta puede que eso sea verdad nadie llega a ser un santo pero si sí dejaré ante yo le vendí mi corsé olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado y yo solo me quedé por eso vivo llorando solo en el mundo y sin fe años y que de malo tiene el amor que te tengo no te lo quita nadie por ti daría la vida si así fuera preciso si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso que digan lo que quieran que piensen lo que piensen será tuya mi vida aunque murmure la gente yo no me enamoré en los años que tienes fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen el amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres quién es más que suficiente los años que yo tengo, de más, no me los cuentes Lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero qué poco saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes Sabor de engaño Tienen tus ojos Cuando me miras Sabor de engaño Siento en tus labios Cuando me besas No eres sincera Cuando me dices Que aún me quieres En tus palabras se nota el filo de la traición Es imposible seguir fingiendo de esta manera Yo te agradezco con todo el alma Tu noble empeño Te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. posible seguir fingiendo de esta manera yo te agradezco con todo del alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, es para otro tu corazón. Aunque yo quede aquí junto a la sombra Aceptando tu amor Que me causa dolor Se hiere y me trastorna Sin embargo acepté Que te hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto En tu corazón ser también tu cuerpo pero el contrato es le firmas el papel y allí es montee yo piel. hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí, acerca tu pecho al mío, y de que hace frío, así seré más feliz. Vamos a recordar una canción de aquellas que hicieron época, que llegaron para quedarse, Y que a mí en lo personal me trae grandes recuerdos, porque cuando apenas iniciaba mis primeros pasos en la música, se la cantaba a mi padre, mi viejón de oro, como siempre le he dicho, que desgraciadamente se nos adelantó el camino, pero sé que donde quiera que esté, la va a escuchar. Que Dios lo bendiga siempre. Y aquí está, Paso del Norte, aquí en el rancho con Miguel y Miguel, como siempre, gracias. Le dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío y estuve a punto de cambiar tu mundo de cambiar tu mundo por el mundo mío Que los puedan valer por allá con ella se va Ya sabías que era patarera que de diario me en los campos disfrutando de la primavera de las aves los pulidos canto Este fue un gran éxito de los cadetes que aquí en el rancho recordamos con los grandes de Linares las tres tumbas. La nostalgia Que me mate el sentimiento Tu renuncias a mil besos No te importa lo que siento Es difícil que te olvide Es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva Es más fácil ver que me muera Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Mas si un día quieres vivir los momentos que te he dado juntan pedazos de mí donde los hay estirados. difícil que te olvide es inútil que me entiendas es difícil que yo viva es más fácil que me muera es preferible morir cuando ya no hay esperanza ya me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 historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe desayurado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Alfre es mi amor Amor que brota del alma Como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño que solamente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 Se Necesitan dos rayas y el que ha sabido perder es que le sobran agallas y nunca busca las dunas donde se dan las pitallas. El que le apuesta un albur, le apuesto fe a la baraja Yo le aposté por tu amor, ay tú dirás si te rajas Por ti subí hasta las nubes, ay tú sabrás si me bajas Yo como buen perdedor, no digo nada de lengua si no te gusta mi amor, haz lo que a ti te convenga, porque si quieres riquezas, búscalas con quien las tenga. Por tu traició sea del mejor Ella llevaba medias negras De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las fuerzas nos faltaron Desperdente como a las nueve no sé a qué hora se marchó Solo hallé las medias negras que me dejó en el buro Le he buscado en aquel bar pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras pero mi alma se llevó Se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata Que un ser que se adora Cuando se quiere Hasta se llora ¿Cuál de los dos amantes Sufre más penas El que se va el que se queda el que se queda se queda llorando y el que se va se va suspirando El día en que te conocí nos hicimos a mí pues que te hablé de mi amor me aceptaste feliz sabía que mi amor no era libre si no comprometido por eso es que existe el problema que los tres soy si te sacan las uñas y se come a que van pa' Sonora yo iba cansado y con sueño cuando subió una señora con unos hojasos negros de veras encantadora por llegando a los mochis yo le vi buenos modales le pregunto que donde era me dijo que de Nugales que iba para Magdalena a visitar a sus padres desde Obregón Hermosillo platicamos muy bonito me gusta usted para mí se me arrimó un poquito Pero encantará de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca que nadie nos vea que importa si aquí es Caborca, agua aprienta o cananea iba para Magdalena ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo siempre fui muy maltratada si no me han tanto no me trajera abrazada a usted lo mandó algún santo para que yo lo encontrara gua más mi puerto peñasco no crean que los he olvidado es que durmió entre mis brazos Lluís Río Colorado Y al cantarle a sus ojanzos Le canto a su lindo estado गिरiedo dando en el cielo verás una estrella fugaz es mi alma que te anda buscando por las noches en ti vivo soñando y despierto mi almohada acariciando Tu recuerdo está aquí, porque nunca se irá, y mis ojos te siguen llorando. Mientras viva mi amor, llevaré ese sabor, de esos labios que ya no me besan. Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor, de esos brazos que ya no me esperan.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 tu retrato a cada rato estoy pensando en ti mi vida se ha llenado de ilusiones palpitan emociones aquí dentro de mí lo que hacen los amores cuando llegan mi pobre corazón se transformó Estoy llorando y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti. A cada rato pienso en tu cariño y como un niño es cuando llegas Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Y aunque nunca he cantado te estoy cantando a ti A cada rato piensa en tu cariño y como un niño busco a ti a cada rato miro tu retrato no cabe duda te hace amor yo No creas que porque canto tengo el corazón alegre amame mucho te hace amor yo amame mucho te hace amor yo Yo soy como el pobre Sidney Ay sí, ay no Yo soy como el pobre Sidney Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Puro se robó la De hojas sol negros Párpados Fascinadores Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Yo quiero Formar contigo El vigo de Mis amor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Cuando cansa se muere, amame mucho que así amo yo, amame mucho que así amo yo. De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros Te verás encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales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 Y se me arrimó un poquito, pero en cantara de plano se dejó dar un besito. Dame otro beso en la boca.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 si no me han querido tanto No me trajeran abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara más y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos en San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojanzos Le canto a su lindo estado se había secado no desangraban poco más de mil fracasos y hasta la forma de besarse se me olvidó me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas ni las noches ni los días Apenas hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los 40 Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la dividez un otro laveres Gracias, compacera, por componer este canción, orón, un laberinto, sí, señor. Me enamoré de ti cuando la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 me de la tensió Yo siempre que voy al río por donde bajas al agua He grabado tu nombre y el mío en la piedra que vos te gustaba lo gravea sin cel y martillo pa' que nadie lo borrara Ángel de Edma, el Coyote y su banda Tierra Santa, los herederos de Sinaloa, todo un acontecimiento musical. Así que vamos a disfrutar plenamente de esta bonita noche. Vamos a continuar, ya están listos, ya está lista la mejor guitarra de México, los Migueles de Miguel Montoya continúa con esto que dice más o menos, así. Se ha caído nuestro nido de la rama, aquel nidito donde fuimos tan feliz no soportó las inclemencias del olvido cuando me fui y tú también te fuiste. Según tú y yo nos amaríamos por siempre, aunque juramos al medioso amor eterno, pero el deseo se lo fue apagando y por demás y leña no puede haber fuego Solo el recuerdo de tu amor me quedo y aún me duele aquella despedida Porque contigo, aunque no lo creas, viví lo más hermoso de mi vida. No importa que en mi te haya caído, porque ya no lo no soporto la rama. Por todo lo que tú me hayas querido, te llevaré por siempre aquí en el alma. Un recuerdo de tu amor me queda y aún me duele aquella despedido porque contigo que todo no creas vivido más hermoso de mi vida aunque no importa que en mi voz ya ha caído porque ya no lo soporto la rama por todo aquello que tú me has querido te llevaré por siempre aquí en el altar El Lido es otro de los éxitos de los éxitos grandes de Los Migueles adelante